Lo que el mural representa no es, digamos, al kirchnerismo, representa la defensa de los derechos humanos, porque mm. eh, en, en ese sentido queremos que se corra un poco la discusión, porque dice ¿sí? parece que uy, no quieren tapar a Néstor. No, no es Néstor el problema, es lo que representa el mural, mm -hmm. lo que no queremos tapar. Así que, bueno, en base a eso, a esa propuesta que surge del Consejo, tomaron conocimiento las diferentes agrupaciones, uh -huh. eh, principalmente las, las que están vinculadas a, este, a esta temática, ¿eh? y nada, decidieron reivindicar el mural, eh, volverlo a pintar, y bueno, duró menos de 24 horas. Evidentemente el odio es muy grande que hay sí. acá en la ciudad. Lo que sí sabemos es que gente que está posicionada muy enfrente de nuestros ideales, o sea, sea uh -huh. de donde sean, de la parte de la ciudad que sean y del espacio político que sean, uh -huh. eh, claramente dejan un mensaje muy claro en contra de los derechos humanos. Uh -huh. De hecho, hay un detalle no menor, que lo que tapan es al, al militar bajando el cuadro. Uh -huh. Néstor queda intacto, o sea, nosotros ahora cuando lo vayamos a nuevamente a, a arreglar, Eh, Néstor está intacto o sea fíjate volviendo a lo sí, que sí. A lo habábamos de, de posicionarnos realmente en el ¿Sí? mensaje de ese mural que es la, la defensa de los derechos humanos eh, la memoria por los desaparecidos ¿Sí? o sea todas esas cuestiones eh, quedan claramente expresadas en donde lo que tapa la pintura